どこどんどんどどどど La noche en Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe, en tres arroyos, en e p u y é n en Villa Regina, en los toldos, en Junín, en Salto Encantado, pero será la tarde seguramente, señor Hernán, en Jujuy y el crepúsculo en Esquel, tal vez La mañana en Río Negro y en Capilla del Monte. Desde todos esos puntos, y conforme nuestro mundo gira, se emite nuestro mensaje destinado al cosmos, en procura de alguna otra civilización que quizás pueda recibirlo, decodificarlo y animarse a contestar, probando de ese modo que no somos los únicos en la inmensidad. Hace ya algunos años, Micho Kaku invitó al doctor Isaac Asimov a hablar en la sede universitaria donde dictaba clases. Escuchando sus sabias palabras, se sorprendió por la amplitud de sus conocimientos. Fue entonces cuando le hizo una pregunta que lo tenía intrigado desde la infancia: ¿Qué le había inspirado para escribir la serie Fundación? ¿Cómo había dado con un tema tan grande que abarcaba a la galaxia entera? Sin vacilar, Isaac Asimov respondió que se había inspirado en el ascenso y caída del Imperio Romano. En su historia se podía comprobar cómo el destino de los romanos había dominado su turbulenta historia. ¡Hombre, l u s en esta acción, Fiduza!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 En su célebre trilogía Fundación, Isaac Asimov describe cómo la humanidad ha viajado tan lejos que su hogar original, donde había nacido, se ha perdido en las nieblas de la prehistoria. Describe allí que había tantas sociedades avanzadas repartidas por la galaxia, con tanta gente unida por una compleja red de lazos económicos. Que con esta muestra tan enorme era posible usar las matemáticas para predecir el curso futuro de los acontecimientos, como quien predice el movimiento de las moléculas. De años. La ciencia lo denominó la gran explosión. explosión. Más comúnmente, el Big b a n g Cabe también preguntarse si la historia de la humanidad tiene también un destino, al igual que la civilización romana. Puede que e s t a sea acabar creando Una civilización mayúscula que se extienda por toda la Vía Láctea. Puede ser que nuestro destino se encuentre de verdad en las estrellas. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre r o c k e r o s A José Luis Castaño, Roberto Puliche, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia y a Icarus Music por su aporte de música para el programa. Al Departamento de Edición de Frecuencia Cero, nuestro reconocimiento. En la figura de Leo Montenegro y Edgardo a u c i e l o Unos operadores históricos que alguna vez tuvimos. Pero quien hace actualmente toda la tarea no es otro que Hernán Yunes. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Hernán Yunes. Dirección General, Hernán Daisich. Colaboran con nosotros Lucas Darwich y Javier, que se encarga de cobrarnos de tanto en tanto. Una realización B y Asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con nosotros a través del mail bigbang.frecuenciacero.com.ar o simplemente visitando nuestra página w w w b i g b a n r a d i o c o m a r También estamos en Twitter, Facebook, Flipboard, Tumblr, Radios Net de Argentina y de Brasil, m e l i o r e s Radios, Tuning, Simple Radios. Radios.com y iBox. Todo eso que les disgusta tanto a mi querido amigo Matías. Será hasta la semana que viene. Chao.